al más 54 9 223 582 8700 ¿Cuántos números? ¿Lo puedes repetir, por favor? Podés dejar tu mensaje al más 54 9 223 582 8700. Perfectamente, ¿hay alguien más por ahí? Hola, Willow. Hola, eh, ¿podés decir tu nombre, por favor?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 Arfinet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 escuchando según la otra oreja. En un datito seguimos.